3, 2, 1, ¡vamos! Bienvenidos a Radio Viga, el soporte de nuestra vibración. Para pa pa. -ra -pa. ¿Qué te parece la vida? Siempre me gustó confiar en el azar. ¿Qué opinas de las puertas y su fragilidad emocional? Lluvias desplazándose desde el centro hacia el Mediterráneo. ¿Es cierto que el 6 y el 4 es la cara de tu retrato? Sí, el Gobierno quiere tomar medidas para promover la deforestación del vello público, pero mi cosa será calva porque así lo quiero yo. ¿Escuchas su siesta mientras duerme? Con el estómago vacío no se puede pensar. Con el estómago, con el estómago lleno hay que dormir. Si tengo hambre, no puedo pensar. ¿Qué opinas sobre la reproducción de los percebes? El contacto suele ser antihistamínico. La razón termonuclear de los nanorobots contienen la esencia de la posmodernidad. ¿Cuál es tu pregunta? Escucha su sonido en el movimiento. Tú, no, tú, tú, tú, oh, tu bra o tú transforma, tú brao, ya for tú no, o a o, a o, obra, transobra. Continua, for transport, avanza, forma, forma, formate ideas. sí. No. Sí, sí, sí, sí, sí. No. A. De. Ma. Albitrariedad. A, a, a, a, a, a, Nace. Mor. Occidente. Ña. La. Más. Acostumbra. Bra. Ser. Ya. Tema. Tú. Tabú. trans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 Gracias por escuchar Radio Viga, el soporte de tu vibración.